...de cuestiones vinculadas con tecnología, algo de política, obviamente, economía, responsabilidad social... ...todo eso en esta hora, acá en Solo Negocios, en Radio LED, tenemos una temperatura de 23.8, pesadito hoy, eh... ...hay alguna... el servicio meteorológico avisa que hoy puede haber alguna, alguna tormenta, incluso alguna posibilidad de granizo... ...después te vamos a extender un poquito más el pronóstico, pero bueno, es un día caluroso, pesado diría yo... Mariano, nuestro operador, ¿cómo le va? ¿Está ahí? Sí, dice hola, se está abanicando porque tiene calor, Mariano. Obviamente está, está pesadito. El día 9.4, arrancamos unos minutitos tarde porque yo llegué un poquito tarde. La primera vez en la historia de Solo Negocios y de antes también, programas como Control Z, por ejemplo, del cual era, fui conductor durante mucho tiempo, co-conductor con mi amigo Ricardo Sametan, aquí en Radio, en Radio LED, programa que sigue, los jueves a las 9, a las 10, a las 9... Claro, porque cambiaron, cambió como, cambió como nosotros. Están una hora, una hora antes, Ricky. Súper recomendadísimo. Una de las personas que más sabe de tecnología, de tecnología móvil, Ricardo Sametwan. Así que lo escuchás acá en Control Z, los jueves a las nueve de la mañana. Bueno, esto es Solonegocios. Tenemos una cuenta en Twitter donde nos podés escribir, que es SolonegociosWeb. Y tenemos una página en Internet, www.solonegociosweb.com.ar. Bueno. Mucha información, vos sabés, está el presidente español, eh, Rajoy aquí en Argentina, vino acompañado con 800, eh, 880 80 empresarios de primera línea. Ayer hubo un encuentro empresarial en Argentina-España que también, tiene, que también continúa, que continúa hoy, se está haciendo en el hotel eh, Alvear Icon. Eh, bueno, mucho entusiasmo ahí ¿eh? estaba hablando con una persona que estuvo ahí, yo no pude pasar pero había mucho, mucho entusiasmo en el acto de apertura abrió Mariano Rajoy habló Macri, Rajoy habló de valientes reformas que está llevando adelante la administración de Mauricio Macri y que esto genera un clima de confianza necesario para atraer inversiones, en alguna entrevista al fin de semana Rajoy había dicho que Argentina eh, ya había recuperado también la, eh, la confianza y que era un país seguro ¿no? con, con seguridad jurídica para para volver, para volver a, a, inver, a invertir aquí después una recepción, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con, con protocolo y demás re, re, re, re, recepción en, en la Casa de Gobierno, cena y demás así que bueno, también hubo reuniones, el Ministro de Producción Francisco Cabrera se reunió ayer con, eh, con el titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Pablo Tripo y también con directivos de las principales empresas eh, de origen español que están acá en Argentina, Telefónica Natural Fenosa, Indra, Vertis, bueno, todas las empresas españolas que tienen base acá en Argentina. <coughs> bueno, así va a estar todo el programa, tengo mucho resfrío, mucha tos, es una constante en mí por estos días. Hace mucho calor, llegué a prender el aire acondicionado, así que, sabes qué? Para abajo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así estamos contentos de hacer radio, contentos de hacer solo negocios, aunque sea con tos, con resfrío con mocos, van a escuchar todo eso, es un poco escatológico, lo sé, pero bueno, es una realidad que tengo que compartir con ustedes, amigos, ¿qué vamos a hacer? Hubo aumento de naftas, ¿viste? La semana pasada habían aumentado Shell y y, eh, y acción. bueno, hoy YPF anunció que va a aumentar 3% el, el alza promedio de todos sus combustibles en todo el país. La semana pasada, eh, Action y Shell habían aumentado un poquito más, un promedio de 4,5% eh, ya lleva varios, varios aumentos en lo que va del año el combustible está complicado el tema el tema también está complicado por cuestiones que tienen que ver con eh, cuestiones que tienen que ver con eh, con cortes en la ciudad de, de Buenos Aires, hay varios, hay, hay algunos que tienen que ver con el debate del aborto vos sabés que se está debatiendo en, en, se está comenzando a debatir eh, estas esta, esta jornadas de exposición que van a durar unos dos meses más o menos donde, donde un montón de gente que se anotó, unas 700 personas que se anotaron van a dar su, su opinión sobre, sobre la, la despenalización del, del, del aborto eh, y en dos meses se calcula más o menos que lo, iba a empezar, lo va a empezar a tratar el, el, el Congreso hay varios proyectos, se supone que va a haber en estos, en estos días eh, de, de negociaciones alguna, eh, algunos de esos proyectos van a estar eh, se, van a, se, van a, se van a juntar con la idea de ir <coughs> al, al Congreso con alguna idea eh, más, más unificada. Pero bueno, bastante acalorados los debates que comenzaron ayer. Obviamente, de, de, de, de, de, obviamente no, pero de este programa estamos a favor de la, del eh, aborto legal, gratuito y seguro, que es uno de los, de los, de los lemas del, del, de, los, de los reclamos y de mucha de la gente que está... Eh, que está exponiendo ahí en el Congreso. Otros obviamente están, están en contra, un tema muy delicado, pero bueno, vamos a ver qué surge de estos, de estos, de estos debates que se están haciendo en el Congreso y después claramente del debate, del debate parlamentario, que es el que en definitiva va, va, va a decidir qué va a pasar con esta con esta cuestión tan, tan sensible. Bueno, otro de los bolonques vinculados con la política tiene que ver con la intervención del PJ. Vos sabés, pasó ayer, la jueza, la jueza federal Servini, que además es la jueza electoral, decidió la intervención del, del Partido Justicialista a nivel nacional y nombró como interventor a Luis Barrio Nuevo, el gremialista, vinculado con el, el, el titular del gremio de los, de los gastronómicos. Bueno, complicado todo esto, ¿no? Porque si bien el, el Partido Justicialista tenía varias irregularidades en su conformación... Y, y había muchas, muchas cosas cuestionables con respecto a cómo se, cómo se organiza y cómo se arma el, el, el partido, había, había algunas denuncias y demás, esta intervención y el interventor que pone la jueza Cervini suenan, eh, suenan un, poco, un poco raras, por lo menos para el mundo de la política lo los, los identifica sí Ayer hubo algunos forcejeos, Gioja, que es uno de los titulares del, del PJ ahora intervenido, Medio que se resistió ahí y no quiso salir de una oficina y para nuevo quiso entrar. Bueno, habrás visto las imágenes, las imágenes por televisión, un poquito de tensión. Después Barranado se fue, dijo, bueno, esto se va a solucionar y, y nada. Y en algún momento la policía va a tratar de desalojar, después que Oja se fue. Así que bueno, tensión ahí con el tema, con el tema del, de la intervención eh, al, al PJ. <ríe> Otro de los temas candentes en estos, en estos días tiene que ver con Carrefour. La cadena de supermercados francesa, vos sabés que tiene, tiene algunos, algunos, algunos problemitas, Pre presentó un, un, un procedimiento preventivo de crisis, que en realidad es, es, un, es un instrumento legal que se usa ante el Ministerio de Trabajo cuando una empresa tiene algún plan de, de, de despedir gente. Eh, Carrefour es una cadena grande que tiene casi 20.000 empleados en, en, en la Argentina y, y tiene un plan. Todavía no, no queda claro bien, pero el plan incluye unos 3.000 despidos y, y un cierre de, de cerca de, de, de, 11, de 11 locales. Bueno, hay unas reuniones que se están teniendo en el, en el Ministerio de Trabajo entre los representantes de los, de los, de los gremios y las autoridades de la, de la empresa francesa y obviamente los funcionarios del, del Ministerio de, de Trabajo el mundo de los supermercados está pasando por un momento complicado mezcla de, en el caso de Carrefour de algunas decisiones malas que tomó la compañía de una crisis global que está teniendo la compañía en la, la mayoría de los países donde tiene, donde tiene presencia y después el tema del consumo que ahí le pega a todas las cadenas por igual que bajó considerablemente en los, últimos, en los últimos en las últimas semanas en los últimos meses, así que bueno ahí hay eh, sobre todo preocupación por las fuentes de trabajo en esta, en esta cadena de supermercados, después vamos a ver si hacemos una, una entrevista vinculada con Con esta cuestión y con el momento que está pasando el supermercadismo aquí en el país. Bueno, eh, este fue, el, este fue el, el, el repaso de los temas de esta mañana. Yo estoy cada vez me, con, menos, con menos voz. Me quedaba uno. Me, me lo estaba buscando porque lo había preparado. Eh, es un tema muy financiero, pero bueno, que tiene impacto en, en tu vida y en la mía. Ayer el Banco Central mantuvo las tasas en 27,25. Vos sabés que, que, todo, que todos los meses se hace la reunión de política monetaria y ahí el, el, el Banco Central define qué va a hacer con la tasa. Si la sube, si la baja, si, le, si ataca el dólar, si no ataca el dólar. Bueno, ayer el Banco mantuvo la, la, la tasa de referencia y justificó la decisión eh, ante estimaciones de que la inflación núcleo de abril se mantendrá en, en, va, a estar, va a estar alta todavía porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con eh, aumentos salariales que van a impactar en la en la inflación de abril, entonces lo que hace, lo que hace el banco eh, los primeros días del mes es eh, decir qué hace con la tasa, en este caso la mantuvo a 27.25, se supone que la tasa de renovación del EBAC y demás va a quedar más o menos en, en los mismos, en los mismos eh, sentidos y el central avisó que va a intervenir al dólar las veces que haga necesario para mantenerlo la, con una estrategia que está llevando en las últimas, en las últimas, en las últimas semanas meses, te diría, desde que comenzó el año así que ese es un poco el resumen de las cuestiones que están pasando por estos por estas horas en la República Argentina, mira justo TN está diciendo, el central mantuvo las tasas en 27.25, lo que te acabo de contar 9.13, 24.7 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires sale el sol, aparecen las nubes se nubla, hay un poco de cielo, de cielo gris, se esperan fuertes lluvias para la tardecita de hoy, así que bueno, si vas a andar por la calle y demás, si te vas a movilizar si te vas a encontrar con un amigo para ver el partido de Boca como voy a hacer yo, bueno, atenti porque por ahí llueve y hay alguna chance de granizo, el servicio meteorológico va a ir eh, refinando este número a lo largo del mediodía del, al, al, al, al mediodía quiero decir, a lo largo de la tarde va a ir dando los, los parámetros de de cuán fuerte va a ser la lluvia que se espera para esta tarde, así que atentí con eso. Ahora vamos a escuchar una tanda, un poquito de música y volvemos con más solo negocios. No se vayan. Auspicia este programa. En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina.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 Caja Ladrillo es la línea de crédito del Banco Ciudad pensada para que mejores tu vivienda. Tenés hasta 35.000 pesos a una tasa exclusiva del 16% anual. Acercate a una sucursal y pedí tu tarjeta de crédito Caja Ladrillo para comprar todos los materiales que necesites. Porque sabemos que un crédito para vos significa un mejor lugar para los que más querés. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta válida para beneficiarios del programa caja Ladrillo del préstamo instrumenta instrumentos sobre el producto o tarjeta de crédito. Sujeto de sin crediticia a plazo desde 12 hasta 24 meses. TNA 16%, TA 17,23%, CFT con IVA 21,18%. Amortización Sistema Francés. La oferta corresponde a la cartera de consumo. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postulate en buenosaires.gov.ar barra SAME. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!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 That you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So. If you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 Chudaco Solo Sleutelacte. Con Sebastián Catalano 9 y 20, 24, 7 un poquito de calor en la ciudad de Buenos Aires, muy pesado, ¿eh? lluvias fuertes para esta tarde, dice el pronóstico eh, em, meteorológico así que atenti con esa cuestión, hay posibilidad de granizo, bueno, vamos a hacer una nota que tiene que ver con el branding, con las marcas de cómo las marcas van, van mutando esta, esta semana eh, hubo una, una noticia que a mí me llamó un poco la atención, Movistar eh, la, la compañía de, de teléfonos. De teléfonos móviles de, de Telefónica. A partir de ahora pasa a, a, a copar Todos los, eh, Todas, las, todas las, algunas otras marcas que tiene el grupo español acá en, en la Argentina. Y por ejemplo, tu servicio de internet que era de Telefónica ahora se va a llevar Movistar, tu línea fija se va, llamar, se va a llamar Movistar. Obviamente que la línea móvil va a seguir llamándose Movistar. Así que a partir de ahora. Eh, Todo, todo, todo Movistar, por lo menos en los productos comerciales de, de Telefónica. Para contarnos un poquito más de qué va esta estrategia digamos y, y, cómo, y cuál es, cuál es eh, la idea de, de, de imponer esta marca, estamos en comunicación con Romina Batista, que es gerente de comunicación y marca justamente de Movistar acá en Argentina. ¿Cómo te va, Romina? Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por, gracias por atendernos. Bueno, ¿me contás un poquito cómo, cómo es esta idea de, de convertir, eh, de, de, de unir todos los productos bajo, bajo la, misma, la misma marca? Sí. Te cuento un poco. Nosotros eh, hace bastante venimos trabajando en la unificación de las marcas. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? Es brindar una solución simple a los clientes y, y básicamente la consecuencia tiene que ver con hablar con una única voz y Nosotros lo que priorizamos es que nuestros clientes eh, estén conectados tanto dentro como fuera del hogar y creemos que la marca Movistar es la marca que tiene que eh, estar en todas esas situaciones, transmitiendo los valores que nosotros tenemos de la marca, haciéndole la vida más sencilla a las personas, dándole la posibilidad de estar conectados siempre y elegir todo lo que sea más fácil para sus vidas sin renunciar a nada. ¿Y qué, y qué, pasa, ahora... con, perdóname, ¿qué pasa con, no, con no. la marca telefónica? ¿La siguen usando? ¿Cómo funciona? ¿Queda para otras cuestiones? Eh, la marca telefónica sigue siendo nuestro empleador y es la marca corporativa para hablar de cara a grandes empresas y a stakeholders. Ah, ok, sigue funcionando a nivel institucional, digamos, obviamente. Exacto. Bien, bien. Bueno, y, y contame, desde, el, desde la parte eh, or, organizacional de todo esto, me, me, me, me interesa saber cómo se encara un, un proyecto de, de, no sé si de rebranding, porque bueno, sí, en algunos hay rebranding, pero digo, de, de, de hacer una marca, una marca paraguas. Obviamente, eh, Movistar es, una marca, es una, marca, una marca muy fuerte, pero ¿cómo es el proceso interno de trabajar en que esto pase? ¿Es muy complicado, muy arduo, desde lo comunicacional, desde lo, desde lo estructural hacia adentro de la compañía? ¿Cómo se hace? ¿Toma mucho tiempo...? Sí. Sí, toma mucho tiempo. La realidad es que hay, te puedo dividir el proceso en dos partes. Por un ah. lado, toda la transformación interna, todo el trabajo que nosotros hacemos para que nuestros empleados entiendan el, el cambio de la marca, que como vos decís, no es un rebranding, sino hay un cambio eh, hasta, hasta cultural. O sea, hay una transformación de la compañía que va hacia una única marca. Y nosotros tenemos empleados que hace mucho tiempo están en la compañía y... y y otros que no tanto, pero básicamente ahora todos trabajamos para la misma marca. ¿sí? Empujamos, todos hacemos Movistar. Esa es la primera parte. Y la segunda parte que te mencionaba tiene que ver con cómo hacemos para que nuestros clientes, después de tantos años de tener Speedy Telefónica como servicios en su hogar, claro. le abran la puerta a Movistar, que es una marca históricamente móvil. Y entonces la transformación va por los dos lados, y creo que... Eh, es un trabajo de mucho tiempo, de años te diría, porque hasta estructuralmente la compañía tuvo cambio. Claro, claro. Y eso se, se, se soluciona para afuera ¿qué? con publicidad, con marketing, con promoción, contándole un poco a la gente de qué se trata, obviamente. Exacto. Nosotros este lunes hicimos el lanzamiento de la campaña Tenemos Todo para Estar Conectados, que es eh, pedirle a nuestros clientes que le abran la puerta del hogar a Movistar, Sí, como eh, reemplazo de las marcas comerciales que eran Speedy y Telefónica, claro. para internet en casa y para telefonía fija, como vos decías al principio. Eh, recién ahora nosotros nos sentimos listos para contarle a todos que ahora Movistar es la única marca con la que vamos a contar todos los servicios para conexión. Sí. Eh, no lo hicimos antes por esto que hablamos hace unos minutos, hubo toda una transformación interna y recién ahora nos sentimos listos para salir a contarlo. Bien, estamos hablando con Romina Batista, que es gerente de comunicación y marca de, de Movistar. Eh, Romina, ¿esto ya, ya pasa en otros, en otros países? ¿Es una idea que nació acá? ¿Cómo, cómo es? Mira, eh, hace 10 años más o menos todos los países de la región fueron transformándose. Nosotros como Movistar, como marca regional... Hay algunos países que brindan servicios solo móvil y otros que brindan todos los servicios de conectividad. Sí. Eh, nosotros somos el último país de la región en unificar las marcas. Fue un proceso, como hablábamos hace un ratito, que nos, nos llevó su tiempo. Hubo otros países que lo hicieron en menos tiempo, pero básicamente ya ahora todos los países de la región eh, hablan con una única voz, que es Movistar. ¿Y eso es porque eh, la, ma la marca telefónica es muy fuerte acá o porque se, por qué se decidió dejarlo para el final? No, eh, fue un... Proceso que nos llevó un poco más de tiempo, porque acá en Argentina la marca, tanto Espíritu como Telefónica, por un lado, y Movistar, eran dos marcas fuertes que quisimos que se mantengan, y, y bueno, y después de temas técnicos y de estructura, eh, decidimos que todo se llame Movistar. Buenísimo. Bueno, Romina, muchas gracias por la, por la charla. Te mando un saludo. Muchísimas gracias, Sebastián, que tengas buen día. Bueno, buen día. Hablábamos con Romina Batista, gerenta de gerente de comunicación de... Y marca de, de, de Movistar Interesante, ¿eh? toda esta, esta cuestión Así que ahora te van a llegar las facturas de tu servicio de internet Y todo lo que tengas con el nombre eh, Con el nombre Movistar Bueno, eh, hoy el diario El diario Clarín, publicó una noticia Que dice que eh, Cayó el límite de vuelos en el aeropuerto eh, Low cost del Palomar Vos sabés que había una medida judicial eh, Por cual eh, se, se impedía Más de tres despegues y tres aterrizajes en ese, en ese aeropuerto remodelado Destinado a vuelos low cost Que por el momento opera solamente eh, Flybondi con todos los problemas que vos sabés Que ha tenido, eh, que ha tenido últimamente eh, pero, pero bueno, ahí está El servicio, eh, el servicio de Flybondi sigue, sigue funcionando Y ahora la idea es que incorpore un poquito más De, un poquito más de, de, de frecuencias Que es lo que estaba complicando la operatoria de la compañía, según decían sus, sus, sus directivos. ¿no? Esta, esta restricción de. no, no, no más de tres despegues y no más de tres aterrizajes. complicaba la operatoria. Hacía que, que tuvieran que salir de. de. de aeroparque con algunos. con algunos vuelos. Bueno, les complicaba un poco las cosas. Aparentemente ahora te cayó esa, esa cautelar judicial. Y, a, y, y va. Y si bien las causas. Hay algunas causas vinculadas con, con vecinos de la zona de Palomar y demás. Que hablan de, de impacto ambiental. Eh, tanto de la operación de Flybondi como del. Del, del aeropuerto, en general tienen que ver con, con el aeropuerto, la marca no está participando eh, directamente en las medidas judiciales, pero bueno, como es la única que opera ahí, obviamente que se ve, eh, que se ve afectada así que <coughs> hay que ver ahora cómo continúa, cómo continúa esta historia y si efectivamente la medida judicial que acaba de caer se extiende o si eh, van a permitir que la, que la compañía tenga más, eh, tenga más frecuencia de vuelos. Hablando del mercado low cost esta semana, en el boletín oficial Creo que el lunes, sí, el lunes salió La autorización a otra compañía Que se llama Polar Líneas Aéreas Que es otra empresa de low cost Hice un par de, un par de notas Al respecto en, en Infobae Así que en, en ceba, arroba ceba puedes encontrar los links a estas cuestiones Básicamente es una compañía Es una compañía nueva que obviamente Todavía no tiene aviones como suele pasar con esta, Con estas empresas del sector hasta que empiezan a, a arrancar Es una empresa Low cost que va a tener pasajes baratos Pero que se va a enfocar también a la carga van a eh, dedicarse a unir eh, puestos eh, lugares productivos del interior del país, sobre todo de la Patagonia, para exportar. ¿Qué van a exportar? Bueno, van a exportar, ellos van a hacer el transporte, no van a exportar directamente, no pero van a poner algunos de sus aviones directamente para hacer vuelos, sobre todo al norte, a Estados Unidos, ¿con qué? Bueno, con pescado, con langostinos, con algún fruto de la, de la Patagonia. Me contaba la gente de Polar que los productos, los productos frescos se, que llegan en avión, eh, se pagan un 50% más que los productos con, eh, congelados que por ahí llegan, eh, llegan en barco. Así que, bueno, la idea es explotar un poquito más y acercarle a estos productores la posibilidad de, de, de, de poder exportar productos frescos. Obviamente, hay muchos asteriscos en la operación de, de Polar. Eh, es una compañía, como te decía, que tiene un plan, pero que todavía no tiene aviones, que tiene una idea de invertir 600 millones de dólares en 10 años. Veremos qué pasa, veremos qué pasa con eso. Pero bueno... <coughs> El, eh, el principal accionista es un, un ex piloto que se llama Daniel Barbosa que también fue presidente de la aerolínea Cata, que si sos un cuarentón seguramente te suena, era una empresa que funcionaba en los 90 que terminó fundida, Barbosa dice que se fue antes de que la empresa quebrara, es una aerolínea que terminó quebrando, Tenían, eh, funcionaba con aviones a turbohélice, bueno, cuando llegó LAN y un montón de otras aviones, y el tema de, la tur de los, los vuelos a turbohélice dejaron de tener, eh, dejaron de tener tanto, tanto peso, y sumado a que en un momento del 2000 el mercado... Eh, el mercado de las audiencias públicas y, la, y, y de otorgar nuevas rutas se cerró un poco, bueno, hicieron que Cata terminara primero concursándose y después declarando la quiebra vos por ahí te acordás, en el 2003 hubo un accidente eh, fatal, un, un accidente aéreo fatal eh, de un vuelo de, de Cata salió de, salió de Seiza en octubre del 2003 pues salió de Seiza. era un vuelo de carga con 5 tripulantes tuvieron un desperfecto, un desperfecto técnico y se habla del de, de, de, de, de, de, de, de último gesto que tuvo el piloto porque podía haber sido un desastre mucho mayor porque el avión podía haber caído en, la, en el medio de seis en la zona de Canning ahí y el piloto viendo que no tenía nada más que hacer eh, de, de, hizo que el avión cayera en un campo de golf ahí en la zona de Canning así que la verdad fallecieron los cinco tripulantes pero podía haber sido una tragedia mucho mayor cinco años después de ese accidente Cata... Eh, Declaró, se declaró en quiebra. Bueno, ahora uno del el presidente de la compañía, Daniel Barbosa, está al frente de Polar, que es una compañía que tiene un montón de planes y de PowerPoints, pero vamos a ver si empieza a volar y si le llegan los aviones y demás. Sabemos cómo es el mercado low cost. Bueno, Mariano, escuchamos un poquito de música y volvemos con más información acá en Solo Negocios. Acuérdense, arroba solo negocios web, www.solonegociosweb.com.ar. Ya volvemos. I'm a lazy boy, I'm a lazy boy, never getting up in time. I ain't... Producto, tendencias, tendencias y tendencia rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvemos 9.34 la hora, 24.7 la temperatura. Así que nada, pesadito el día de hoy. La televisión dice que Zuckerberg habló en el Congreso sobre el tema de las, de las, de las filtraciones y de todo, de todo el escandalete que vos sabés que, que, que pasó, admitió errores ante el Senado de Estados Unidos y demás, dijo, dijo la culpa es mía fue inter muy interesante escuchar, medio largo, pero muy interesante porque dijo que no era, que no pudieron hacer lo suficiente para prevenir todo, todo el escándalo, prometió que están trabajando en el tema pero bueno, complicado, ¿eh? interesante, tuvo que poner la caripela ahí, no es, no es fácil parece que estuvo, lo estuvieron coacheando largo y tendido al amigo eh, al amigo Mark que se hizo cargo de todo. Dijo que el error era eso de él, que lo siente, etcétera, etcétera. Hay que ver qué pasa, ¿no? Porque algunos senadores fueron, algunos medio inocentones con las preguntas, pero otros muy duros. Bueno, cambiamos de tema. Yo al principio del programa te hacía un resumen de lo que está pasando con Carrefour, que hay algunas, eh, eh, hay reuniones en el Ministerio de Trabajo entre los, los gremios, los representantes de la empresa, los funcionarios, y demás, para ver cómo se sale de esta, de este, de esta instancia preventiva que presentó la compañía, que en teoría, Está planeando algunos despidos, se habla de, de, de un plan de, de 3.000 de despidos y, de, eh, y del cierre de 11 de, 11 de, los, de, los, locales, de los locales comerciales que tiene la cadena francesa acá en el país. Hoy el diario Ámbito Financiero dice que están cerca de un arreglo por 150, despidos al 150%. Eh, bueno, siguen la, la discusión y siguen las, las negociaciones. Pero bueno, queríamos charlar un poco de cómo está, de cómo está el sector supermercadista que está impactado por la baja del, del consumo. Y no solamente, eh, no solamente Carrefour está, está, está complicado con problemas, sino hay otras empresas que también, que también tienen, tienen cuestiones, por ahí no tan no tan serias y complicadas, pero bueno, no les no están pasando por un buen momento el sector. Para eso vamos a hablar con Juan Vasco Martínez, que es el director de la Asociación de Supermercados. Juan, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Juan, nos contás un poquito qué pasa con el sector. Y Yo creo que no, no es muy novedoso lo que pasa con el sector, y lo veníamos diciendo. El, en un contexto de baja del consumo que, que tuvimos durante los dos últimos años, sí. 2000, a partir de marzo de 2016 especialmente, eh, nos hemos encontrado, por otro lado, con un incremento eh, que, es que, ni que es superior al proporcional inverso de, de la caída de las ventas, muy superior, un aumento de costos logísticos, de costos de energía, de costo laboral, eh, en fin, y eso articulado, ...de presión tributaria, por, para hablar... ...de hecho nosotros fuimos los grandes perdedores... ...el comercio en general... Sí. ...del pacto fiscal... ...porque las provincias eh, tuvieron la, la picardía... ...o por llamarlo de alguna manera simpática... ...de aumentar la alícuota de ingresos brutos... ...todas aquellas que no estaban por debajo... ...porque estaban por debajo del 5%... ...que se establece como tope en el pacto fiscal... ...rápidamente las llevaron al 5... ...incluso algunas, como la provincia de Neuquén... Eh, decidieron aplicar una cu cuota a grandes contribuyentes, todas las cadenas de supermercados que están presentes en la provincia eh, son eh, grandes contribuyentes para el fisco neuquino y han llevado ingresos brutos al 6,5%. Claro, aumento fuerte. Si a eso le sumás eh, la persistencia de un amplísimo mercado informal, realmente, a mí la expresión tormenta perfecta me parece ya está muy gastada pero, pero no deja de ser bastante gráfica como para representar esta, esta situación, de, entonces se vivió una, una, un momento realmente tenso y la baja del consumo puede tener alguna explicación con el corrimiento a otro canal, pero no explica eh, toda la, la baja del consumo aparte Cuando uno está hablando de un mercado informal importante es muy difícil que en el comercio más eh, chico, en el tradicional y en el, y en el autoservicio independiente, que es donde se detectan por lo menos los mayores indicios de, de informalidad, es muy difícil ver si han ganado o perdido participación porque el, el, el negro, por ser claro, es, es muy difícil de medir. Y el pase de, o la mayor participación eh, en la venta consumidor final de los mayoristas, es cierto, de hecho hay unos números de Centia que hablan de uh, la participación de los mayoristas en el año 2015, en venta consumidor final era un 2.7 del total sí. mercado, y actualmente estaría, y el número que consolidaron a fines del año pasado fue un 4%. Contando una cuestión además y que volvemos a articular con el tema de la informalidad que para nosotros es el gran problema y el problema inmediato que tenemos, que mucha de la venta eh, mayorista a consumidor final es una venta ficticiamente a consumidor final porque muchos, muchos comerciantes que eh, pretenden entrar en una cadena de, de evasión compran como millonistas en, en el mayorista para digamos cortar los los posibles rastros que eso haya pueda generar después a, para, para una fiscalización. Así que es un panorama, es un panorama sumamente complejo, pero bueno, se, se están haciendo los mayores esfuerzos para salir adelante. Es un poco es... una paradoja que estaban mejor en el fin del kirchnerismo que están que ahora, ¿no? sí, vamos a ver, yo no, yo creo que no. Me, me parece que, que articularlo con cuestiones políticas, no, no, en primer lugar, no es algo que, que nosotros hagamos institucionalmente, y en segundo lugar, me parece que es mucho, más, eh, es mucho más práctico atender a otras cuestiones que tienen que ver con datos más duros. Evidentemente, los booms del consumo que se produjeron durante el kirchnerismo estuvieron subsidiados por el Estado, estuvieron claro. subsidiados en la medida que había, había un subsidio indirecto que era el subsidio a los a, a, a las cuentas, a las tarifas de, de servicios públicos, transporte, gas, electricidad, agua, todo esto. Entonces generaba una masa que se trasladaba, sobre todo en, en, en, en ausencia de crédito, de créditos hipotecarios, un montón de cuestiones más, hacía que esa masa de, de circulante se trasladara al consumo. Ahora, en la medida en que se están pagando unas tarifas diferentes vinculadas eh, al, al costo real de, de, de la energía, hace que, que esa, ese dinero esté faltando en, en la plaza y que se sienta. Vamos a ver, nosotros hablando con los... Te lo digo, porque lo he hablado con la mayoría de grandes proveedores de, de nuestro canal, eh, ellos acusan también una, una baja en la... En, en sus ventas eh, y no, no hablan de una dispersión a otros canales y también coinciden con nosotros que hay un sector en, en la industria, sectores marginales que alimentan estas cadenas comerciales eh, informales. De hecho, es algo en lo que estamos de acuerdo con los fabricantes Y con las otras cadenas, eh, con las otras cámaras eh, que representan los supermercados, concretamente la cámara argentina de supermercados, sí. eh, el gran problema nuestro actualmente es competir con la informalidad. Un, una venta informal tiene una diferencia eh, en cuanto a, a carga tributaria del 31 y medio según un estudio de la CAC del año 2000, de principios del 2016. Si aplicamos la, el incremento de, de, de ingresos brutos, podemos estar hablando de un punto más o de medio punto más, un 32%. Hay un informe del IARAF, que es creo que la, una de las entidades más prestigiosas en materia de estudios fiscales en la República Argentina, que dice que si un comerciante nada más negrea, para ser claro, un 10% de la venta, está obteniendo un 40% correlativo en, en inutilidad. En Entonces, vamos a ver, en, en este contexto o sea, resulta complicado. Lo que nos parece auspicioso es que primero hubo un cambio de criterio ya con la administración de Alberto Abad en cuanto a la, a la política fiscal, ya no se trataba de exprimir a la masa crítica a los, a, a los, que, a los pececitos que están dentro de la pecera y que se pescan habitualmente, sí. sino que empezó con una tendencia a ampliar la base. se sí, salió de la pecera de un poco. Buscó, buscó ampliar la pecera y meter a todos los peces, en todo sí, caso sí. la pecera fiscal, y bueno, la, la, el, obje, el primer objetivo declarado del nuevo administrador de Cuccioli es, es, es este, porque esa es la, la única expectativa que podemos tener para que podamos lograr una menor presión tributaria y a la vez aumentar los ingresos del, del Estado. Y hasta ahora muchas veces, yo no digo que no haya habido iniciativas, las ha habido, pero por ahí estaban descoordinadas. Me parece que la convocatoria de la mesa de, de comercio, que articula todos los esfuerzos de las distintas agencias del Estado, nos da una, una visión sumamente auspiciosa de, de cuál puede ser el, el resultado de este combate. Ha, hablamos, con eh, hablamos con Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de ASU, de la Asociación de Supermercados Unidos. Eh, eh, Juan, me, me, ¿me contás un poquito cómo está la situación de Carrefour puntualmente eh, no, hoy por hoy? Nosotros no, no, no eh, tenemos como, también como, como norma no hablar de ningún asociado en particular, sino de hablar del sector en general. Eh, aparentemente por los trascendidos eh, que existen eh, la, la negociación estaría sumamente bien encarrilada así que no pero, pero vamos, esto es algo que es de, de, de público y, y notorio pero ya te digo, me disculparás, me sabrán disculpar tus, tus oyentes pero no podemos opinar sí, sobre una sociedad en particular Sin hablar, sin hablar de, de, de empresas y hablando más del sector ¿Hay otras compañías que están, están en una situación similar a Carrefour a nivel general? A nivel general, todas las, todo el canal supermercadista está en una situación complicada, más o menos, como, como te venía señalado no por este contexto en general, y es algo que compartimos incluso con, con otros con la otra organización que representa a los supermercados, la Cámara Argentina de Supermercados, que por ahí tiene otro, otro, otra representatividad diferente a la nuestra y que, sin embargo, eh, encuentra estas mismas, eh, se encuentra en este mismo contexto de baja de consumo, de aumento de costos y de fuerte presión de la competencia ilegal y desleal. Bien, Juan, te hago la última. Vos hablaste... Eh, al principio varias, mencionaste varias veces el tema del, del corrimiento de canales y demás es uno de los argumentos que usó por lo menos al principio el ministro, el ministro Triaca cuando habló cuando los periodistas le preguntaron puntualmente la semana pasada por el tema de Carrefour habló de, de, que, el, de que el consumo se estaba corriendo hacia, hacia en, algún, en, en parte hacia internet y demás pareció, te lo, te lo doy como una opinión propia un, un comentario un poco, un, un poco apresurado porque la verdad que lo, los distintos estudios que yo estuve mirando no, no muestran que el sector del de supermercadismo la compra en el supermercado tradicional se haya, se haya, tenga un impacto muy fuerte en internet, obviamente que crece la porción de gente que compra en el supermercado por internet pero, pero no parece que tenga un impacto por lo menos que fuera una de las, de las razones para tener una crisis como la que tiene, como la que tiene Carrefour ¿Qué, ¿qué opinas al respecto? Eh, vamos a ver, es, es algo sobre lo que se están haciendo muchísimos esfuerzos porque realmente va a ser, va a ser lo que va a definir el, el consumo masivo en un futuro no, no tan remoto. Va creciendo, va creciendo lentamente, tal vez no a la velocidad que se quisiera, pero no, no digamos que tampoco creo que sea de una entidad que mueva demasiado. El, el amperímetro en este sentido se están buscando fórmulas intermedias también como la compra eh, el, eh, por, por vía electrónica y el retiro en tienda es esta, eso se está haciendo mucho algunas cadenas con la venta de electrodomésticos sobre todo en el interior que llevan a, a tu boca más próxima el electrodoméstico que vos compraste por, por internet se está trabajando muchísimo porque en definitiva esta es la, va, va a ser la un gran canal de, de consumo masivo en un futuro, ya te digo, mucho más cercano tal vez de lo que nos parecemos. Pero creo que todavía no tiene demasiada entidad. Bien. Juan, te mando un saludo. Muchas gracias. ¿eh? No, gracias a vos. Buen día. Hasta luego. Buen día. Hablamos con Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de ASU, la Asociación de Supermercados Unidos. Tanda y ya volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Auspicio este programa. One, two, three, con personal, tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua.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 Bueno, volvimos. Último, último bloque en solo negocios. Quería, eh, además de toser, eh, charlar un poco sobre la, la nueva ley de, te de telecomunicaciones o un proyecto de ley que mandó el, el gobierno por medio del Ministerio de Modernización que conduce el ministro Andrés Ibarra. Es una serie de reformas a las leyes que ya que ya rigen en el, en el mercado de las telecomunicaciones y que básicamente, o la principal, la principal cuestión es que se habilita a las empresas de, de, de telefonía a dar eh, servicios de, de, de, de televisión por medio de satélites. Tiene algunas otras, otras cuestiones. Era una ley que se esperaba que saliera por decreto, que ahora va a salir por ley. El proyecto fue presentado la semana pasada y ayer estuvo... Estuve Ibarra contando un poco en el Senado cuál era, cuál era la idea, así que ahora se supone que se va a aprobar relativamente rápido. Bueno, para entender un poco más qué está pasando en este complejo mundo de las telecomunicaciones, con la fusión de cablevisión y telecom en el medio, con esta nueva ley que propone el gobierno, estamos en comunicación con Enrique Carrier, al que siempre llamamos para que nos desasne un poco en estas, en estas cuestiones. Enrique es analista, es titular de Carrier y Asociados, así que bueno, estamos charlando con Enrique. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Enrique, contanos un poco cómo, cómo ves esta ley. El mercado esperaba un decreto ya hace, eh, a principios de este año, después ya se habló de una ley corta, hace algunos meses que viene rondando la ley corta, y bueno, la semana pasada apareció este proyecto que el gobierno lleva al, al Congreso. Sí, sí eh, se habló es cierto de un, de un, en su momento de un, de un decreto, eh, obviamente por las características de las cosas que tenía que modificar, no era un decreto común sino que tenía que ser o una ley o un decreto de necesidad de urgencia, sí. eh, porque estaba modificando ya sea leyes o decretos de la misma, del mismo nivel. Entonces eh, creo que lo que pasó fue que en un momento no hubo el, el entorno político favorable para meter un, un DNU, porque también había DNUs cuestionados en otras áreas que hacen al gobierno, eh, entonces creo que se evitó tal vez el desgaste que podía significar eso y bueno, preparar una, una ley corta y debatirla, y debatirla en el Congreso. O sea, no es la ley de telecomunicaciones que no, claro. tanto se habló Son modificaciones. hubo reuniones. Esto, claro, esto viene como a, a agregar algunas cosas y, a, y, y obviamente anular algunos artículos de, la, de, de, de, de reglamentaciones previas para que, bueno, todo calce de alguna forma, ¿no? Pero bueno, se trata de una medida de más como de lo que se puede hacer ya inmediatamente, más allá de una ley de convergencia hecha y derecha. Básicamente, yo decía la cuestión de que las telefónicas puedan dar, eh, puedan, estén habilitadas para dar eh, televisión por medio de, de, de satélite. ¿Y, ¿Y qué otras cuestiones tienen estas modificaciones? Mira, es como, ahí tenés, yo te diría, tenés tres grandes temas. Eh, se habla mucho así del de la televisión para las empresas de telecomunicaciones. Eh, hay una cosa que es un poco más técnica, pero que tiene que ver con la compartición de infraestructura, que ahora si quieres lo charlamos. Y también eh, cómo se va a reutilizar un espectro que hoy estaba eh, técnicamente en manos de, de Arsat, espectro que es útil para las comunicaciones móviles y este eh, se pon, se volvería tal vez a, a poner en juego eh, ya sea para las eh, empresas existentes o tal vez pensando en no sería cuartos operadores, pero o tal vez sí varios cuartos operadores regionales y no ya Este, esperar a que venga uno que, que esté en todo el país y tenga que invertir, desarrollar en todo el país, sino que lo pueda hacer eh, regionalmente. Con respecto, con respecto al, al, a la cuestión central y que es que lo que todos los medios destacamos, que, que las telefónicas pudieran empezar a dar servicios de televisión satelital, que era como un viejo reclamo, un poco ahí estaban Claro y Telefónica empujando eh, por esto, eh, parecería, parecía, bueno, buscando algún tipo de equidad, eh, de cara al quadruple play y de cara a la, a la autorización que eventualmente va a pasar en algún momento de este año eh, finalmente de la fusión completa entre Cablevisión y, y Telecom era un reclamo de igualdad que hacían empresas como Claro y como, y como Telefónica pero, pero vos las ves a estas compañías dando servicios de, de Televisión Central concretamente más allá de que ahora están autorizadas No, todavía no están autorizadas Bueno, el eh, proyecto si quiero decir Cuando pase, ¿sí? por eso si podrían rápidamente porque tanto claro, como Telefónica, tienen operaciones de televisión satelital en otros países de Latinoamérica, o sea, claro. no es que es entrar en un mundo desconocido, sino que lo, lo, lo tiene implementado en varios países. Eh, de todos modos, yo creo que acá es importante, o sea, porque se habla mucho de la televisión satelital, es importante sobre todo ahora en el corto plazo, pero esto no va a impedir que eh, tanto Telefónica como, claro, o la misma Telecom sigan teniendo que invertir en desarrollar las redes fijas y en, en desarrollar plegar más fibra, o sea la, la, televis la televisión satelital es una tecnología de, de transición por un tiempo cuando ya vemos que el modelo de, de, de televisión lineal de broadcasting que es lo que básicamente es la televisión satelital eh, está entrando un poco en crisis y cada claro. vez que la, la, la tele va a evolucionar hacia otro lado entonces yo, yo creo que es un paliativo no, esto no les no no impide que tengan que invertir fuertemente todos los que quieran participar en el negocio de la convergencia en tener redes de cable aptas. Bien. El otro punto que vos mencionabas era el tema de compartir in infraestructura, o sea, que los operadores de de de tendrían que dejar en algunos, en algunos sectores que otros se suban a sus redes para dar servicio. ¿Eso podría, qué, ¿Qué impacto podría tener en el mercado? Mira, básicamente acá de lo que se trata es lo que técnicamente se llama la infraestructura pasiva, uh -huh. o sea, que es todo lo que da soporte a la red propiamente dicha. Entonces pueden ser postes, pueden ser eh, ductos, eh, espacios de terraza, alimentación eléctrica, etc. No es la red en sí mismo. Eh, y que generalmente las estimaciones es que lo más caro cuando vos eh, tenés que construir una red es justamente la obra civil, o sea, todo lo que no hacen las telecomunicaciones. Entonces acá lo que se busca es digamos, de alguna forma fomentar la, la inversión al bajar el costo, diciendo, bueno, no tenés que hacer obra civil en todos lados, sino que podés usar la obra civil del de, eh, operador que ya esté, a cambio de un precio que se negociará, como muchas veces se hacen estas cosas. O sea, eh, y no solamente eso, también eh, está la puesta eh, a, a disposición de infraestructura que es el Estado en todos los niveles, así como exigencias en, en cada nueva obra de infraestructura, una ruta, un ferrocarril, un gasoducto, etcétera, que cuando se haga esa obra civil, que generalmente implica cavar y cosas por el estilo, se tiren ductos, o sea, caños, por los que después se pueda pasar el cable de fibra óptica. Bien, entonces, bien. con eso lo que vos lográs es reducir fuertemente el, la inversión necesaria para desplegar fibra, porque entonces varios operadores pueden usar una misma obra civil eh, y a, a cambio, en vez de una inversión fuerte inicial, bueno, un costo mensual, que es algo que después obviamente habrá que, que negociar y, y seguramente acá, ahí también nos entretengamos un poco, que es algo más técnico. Más técnico. Bueno, te hago, te hago la última, Enrique, por si nos termina el programa. El gobierno habla de competencia plena, por lo menos va hacia ese, hacia ese lugar en el mercado, por lo menos dice que va hacia, hacia ese hacia esa especie de, de utopía, de competencia plena. ¿Vos con esta, con esta ley corta que propone el, el gobierno, crees que estamos más cerca o, o es solamente algún parche y después hay que seguir trabajando en algunas otras cuestiones? Porque obviamente que va a haber un, como dice, eh, como dice el ministro Ibarra, eh, va a haber un operador que tiene, que tiene una injerencia fuerte en el, en el sector, como va a ser una vez que se apruebe eh, Cablevisión y, y Telecom. Sí. mira evidentemente es, eh, digamos... Es lo mejor que se podía hacer en el momento, desde la perspectiva del gobierno, obviamente. Sí. Eh, así que, bueno, es, es un poco, digamos, un parche, porque en realidad viene a, a, a anular dos cosas que ya estaban, una era la prohibición de la televisión y la otra el espectro eh, en manos de Arsat, eh, y bueno y agrega otra. Obviamente, no, tal vez no es lo mejor, pero yo te diría que también a veces no hay que tener tanta o poner tanto el foco en las leyes en sí mismo, sino algo que después obviamente no le prestamos atención que son las reglamentaciones de lo que viene después claro, como simplemente es efectivamente sale dice cómo funciona la cosa eh, y ahí es donde realmente se definen la, define todas las toda la, toda la, la, la batallas sí, y todos los intereses. Bueno, quedan muchos mucho, mucho pasos. Primero que se, se, se vote la ley, que se apruebe y después que se, se reglamente, Así que vamos a tener para, para largo, largo y tendido. Bueno, Enrique, te mando un saludo. Muchas gracias. No, igualmente. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Hablamos con Enrique Carrier, de Carrier Asociados, especialista en cuestiones de, tele, de telecomunicaciones, hablando un poco de la ley que envió el, el, el gobierno que emparcha un poco algunas cuestiones que tienen que ver con el mercado de las telecomunicaciones, que, que tiende a, eh, a nivelar un poco el mercado, según dice el gobierno, que no quede tan desparejo con la futura eh, fusión de, de telecom con cablevisión. Bueno amigos, las 10 clavaditas, nos vamos, a, eh, nos vamos a retirar de este Solo Negocios hasta la semana que viene, así que recuerden, tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solonegociosweb y una página en internet que es www